Hola soy Omar Rodríguez López de Tomás Bote que está escuchando... b o t El p s i c o d é i c o el programa ideal para el sucedón y el momento de diálogo interno. Ya ya ya、no, ya llegamos a la India, no, ¿ya llegamos a la India, no, ¿ya llegamos a la India, llegamos、no. a la India, balote vamos Pero estar no, no, no, no con valiente, Hola soy Omar Rodríguez López de Tomás Bote. s Hola soy Omar Rodríguez López de Tomás Bote. s También me encantaría escribir canciones pop, no es lo que estoy estudiando ahorita, como que estoy haciendo ejercicios para entender cómo escribir en, en tonos mayores y eso, porque es un lado que no me sale, pues no, así que tengo que lo que me interesa es lo que me falta, no, así que para mí es tener dinámica, es todo, es lo que es importante en la música, sería como comer la misma cosa todos los días o hacer el amor de la misma forma cada vez que lo hace, s no, uno tiene que experimentar encontrar tonos nuevos y texturas nuevas, y para mí todo está conectado. Hola, soy Omar Rodríguez López de The Mars Volta. Y para mí me encantaría que el último disco que hago de The Mars Volta no tenga nada que ver con el primero. Uno de mi grupo favorito, The Clash, ¿no? Que uno escucha el último disco y no tiene nada que ver con el primero. Para mí eso es evolucionar, eso es vivir, eso es crear. Cuando empecé el grupo, nadie creía en el grupo, ¿no? Todos decían, no, regresa con At the Driving, esto va a ser una mamada, qué sé yo qué, ¿no? Regresa con At the d r i v i n Hola, soy Omar Rodríguez López de Tomás Vote. A nadie le va a gustar el grupo nuevo, así que fue una batalla. Había mucha gente que no, no nos apoyaban, ¿no? Y empezamos desde el principio, otra vez, tú sabes, seis personas en una, una guaguacita, ¿no? En un band, girando solo, sin técnico, sin nada. Hola, soy Omar Rodríguez López de Tomás Vote. Realmente, o sea, ¿no? Entonces, en otro punto, empecé a entender que yo tengo que seguir viviendo mi vida porque no puedo controlar lo que sucede en el mundo. ¿no? Tenía una obsesión con, qué sé yo, con el poder que tiene el e s u n i d o sobre s el mundo, los capitalistas, o el dinero, las compañías. Este, o sea, tenía muchas o b sesiones, pero con el tiempo dije, bueno, Yo qué voy a hacer, ¿no? Yo cómo puedo controlar. Solo puedo poner esas obsesiones en mi música y dejar que viven ahí, ¿no? Y que ahí tienen otra vida y pueden existir en otra dimensión para yo no cargarlas adentro todo el tiempo, porque a o、no、m e j o me hace muy sano. Spirit. Thank、you Yes. Thank、mm -hmm. you.